l、sí. s l e í hace más calor. Llegó la hora de bajarse los cuellos, ya, hace mucho calor. Bueno, viene una canción que me gusta mucho.、Eh, va dedicada a Eli.、Eh, y a Igor, que no puede estar, pero bueno. Y a Gorka r a n A g r a n o h u e y también, que está por ahí. Bueno, y a, toda, a todos vosotros. Esta canción se llama Peggy Sue, es de Buddy Holly.、Eh, si tengo estas gafas, es inspiradas en él. O sea, me las fui a comprar a la óptica y me gustaron y me recordaron a Buddy Holly. Sí, lo único que tienen de especial son estos cuadros. Esto. And you know 来来来